Esta grabación está protegida por la ley. Los titulares del copyright solo autorizan su distribución para uso doméstico. Bienvenidos, bienvenidas a la estación Densión de、Honda、Campus y de Unirradio Huelva. ha llegado el viernes y ha llegado el turno de la onda d a n c e tras una larga e s p e r a de siete días volvemos con la lista de en renovada y con muchísimas ganas de p a s á n d o lo bien recibir un saludo de un servidor alberto sánchez el que siempre está aquí contigo y el que te acompaña en todo lo que resta de hora de energética música electrónica todo está preparado por aquí para que tú disfrutes de la onda d a n c e どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど El último sencillo de Lena George, después de su disco r o m a i s i a n vuelve ahora con Midnight Song. Y también vamos a disfrutar de esto otro: un temazo del mítico Michael Jackson rindiendo tributo a las noches de Hollywood. Hollywood Tonight. Vamos a dar comienzo al programazo de hoy, que ya tengo unas ganas de pulsar el play, que esto comienza a rodar. Toda una semana esperando para bailar lo mejor de la electrónica y las últimas novedades. Nos vamos a poner ahora mismo en marcha con Radio Killer, esta formación rumana que está triunfando mucho con la electrónica centroeuropea con su sencillo Lonely Heart. ¡Comenzamos! ¡The memory of you! Legonda Campus、tu DJ、Alberto Sánchez。 Muy fuerte con el Big Free y ahora han vuelto y llevan muchas semanas con nosotros con este tema Lonely Heart. Vamos a pegar un salto ahora hacia el tema de Death's l i s DJs y su sencillo Never Be Alone. ¡Vamos, va, va, vamos! I'll Never be alone, be alone, be alone. Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I l l never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise, w i t h y o u r smile. I never. I never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with y o u r s m i l e o h、oh, no, no. <laughs> BOOM! Like a bomba! SING WOM!、Mm、es -hmm. estupendo lo más nuevo de Lena y o r k directamente desde Rumanía. La fábrica de música electrónica que tiene una fórmula que no le deja de funcionar. Desde este país se producen auténticos bombazos electrónicos. SING WOM! Esta señorita es una cantante de pop y dance que saltó al panorama internacional tras representar a Rumanía en el Festival de Eurovisión del 2009, celebrado en Moscú, en Rusia. Se inició la escena musical a la edad de tres añitos, cantando a dúo con su propia madre, la cantante de música folclórica Mario l a Manjer. Así que esta señorita proviene de una gran rama de artistas. Antes de e Lena, hemos escuchado a d e p s e e c d j s con su último sencillo Never Be Alone. Este grupo es, también proviene de Rumanía y es un grupo de música house electro. Y como comprobarás, si has podido ver en lo que llevamos de programa de hoy, esto parece un especial a Rumanía, pero lo cierto es que la moda electro reside allí y ellos tienen esa fórmula infalible que no les falla, produciendo auténticos temazos que escalan semana a semana puestos. Para colocarse en las posiciones más altas. Esta formación fue creada en 2008 por Viviana, Víctor de la Peña y David Price. En 2009 ganaron el premio al mejor DJ de MTV Rumanía Music Awards, siendo nominado entre dos categorías, b e d Dance y b e d New Art. En 2010 ganaron el premio de Music Awards de la MTV también al mejor proyecto de danza de los premios n i g h t Y también en 2010, uno de los DJs más famosos en todo el mundo, el señor el caballero DJ Tieto, s Se familiarizará con su remix Don't Say It's Over del Rumanos Alex y decide incluir a este remix tanto en su programa de Radio Club Vida y en sus actos en vivo, en sus sesiones por todo el mundo, con lo que contribuye al aumento del éxito de esta formación rumana. La fiesta continúa, continuamos aquí en la onda Dance, que esto no para. Vamos a avanzar ahora con algo que ya nos sorprendió la semana pasada, lo último de Río, el proyecto Levan de música disco, de música de fiesta con la que t e n í a m o s aquí montada en Onda Dance, no es para menos la fiesta. Te dejo con Río y su Turn Disclamados. En Onda Campus, su DJ Alberto Sánchez. Just check my swagger out h e r e on the dance floor. Yeah, all the ladies go n n a en tu radio. Onda D. Michael Jackson, que vuelve a sorprender a propios extraños, y a pesar de habernos abandonado, pues sigue cosechando éxitos y sigue siendo todo un number one. En esta ocasión nos dejaba un temazo titulado Hollywood Tonight, y era esto último que has escuchado. En el Ecuador del bloque sonaba un rollo zombie, era el Face de The Zombie Kids f i t c h Ojo, la formación española Zombie Kids. Comenzó con una sesión en la llamada Aguacate en Madrid. Después de esa gloriosa sesión, se convirtió en una formación de lo más prometedora del panorama desespañol. Han pinchado en casi todas las ciudades españolas, a destacar Barcelona, Madrid, Ibiza, Marbella, Vigo, entre muchas otras. La cosa se anima, la noche la tenemos encima y las ganas de salir ya a disfrutar del viernes noche nos arrebata. a ahora un s 一つのモ e ベーションは、私たちのモチベーションは、私たちのモチベーションは、私たちのモチベーションは、私たちのモチベーションは、私たちのモチベーションは、私たちのモチベーションは、私たちのモチベーションは、私たちのモチベーション n 私 v ちのモチベーションは、私たちのモ h ベーション e 私たちのモチベーションは、私たちのモチベーションは、私たちのモチベーショ e は、私 scaring me And I don't like where we're going. I need a new fun fact, cause you're scaring me. And I don't like where we're going. And now you're gonna miss me. I know you're gonna miss me. I guarantee you'll miss me. Cause you changed the way you kiss me. Been afraid of the highest heights or afraid of flying. I have never been afraid of the wildest f i g h t Campus, tu DJ Alberto Sánchez. Llegamos al Ecuador del programa de hoy. Yo no sé tú, pero yo me lo estoy pasando estupendamente. Hoy no me he sentado, no quiero s i l l a aquí en la radio. Estoy de pie votando con todos los temas que llevan el sello de Onda Dance para que lo pases en grande, lo disfrutes y que después, como ya sabes, ¿eh? en la sección de Onda Dance, en la página web de Onda Campus Radio, te descargues el programa y cuando suene en el coche que lo lleves, la gente desde la acera lo escuche y se quede con ganas de fiesta al oírlo. hemos bailado hasta el momento con la formación en sample de su changer y esto que suena grupo mítico allá donde los haya sas la formación alemana compuesta por sasha la pese y rap capenberg esto último que sonaba era su mirror mirror un gran trabajo musical Hace poco, la banda británica Coldplay, que fue la autora de la canción con la que Pep motivaba al Fútbol Club Barcelona, ha sacado su nuevo trabajo, Milo Chiloto, en el cual se incluye su primer sencillo, Paradise, que el holandés Phil Legrand ha remezclado y ha conseguido un auténtico temazo dance. Te dejo que lo disfrutes, sube el volumen porque es una auténtica gozada, es un paraíso. paraíso, paraíso. So she ran away in her sleep and dreamed of para, para, paradise, para, para, paradise, para, para, paradise. Every time she closed her eyes. e <laughs> the Gonna break, break, your break, break Historias, ¿eh? como una ruleta rusa, lo que sonaba de la de Barbados, Russian Roulette de Rihanna, la padrinada por Jay-Z en su sello exitoso Deep Thin Jam Records. Anterior a Ruby Rihanna Fenty, que es como verdaderamente se llama esta señorita, se daba paso a Tayo Cruz, un archi conocido de la onda dance, con su trabajo Break Your Heart. Todo un himno de los viernes. Que ha conseguido que este británico cantante de RB, con un sonido brutal, no dejes de bailarlo, de disfrutarlo cada vez que suena. No puedes esperar menos de un señor que ya arrasó con el tema Dynamite, consiguiendo los puestos más altos de las listas dance musicales. Al margen de estas dos producciones ha colaborado con diversos artistas como m c Fly, Cheryl Cole, Kyle i m i n o g u e Suga Bass y Brandy. Por cierto que Kyle i m i n o g u e ha conseguido un premio en Australia en su propio país, así que está de enhorabuena. Ya va siendo hora de que subamos los BPMs, de que aceleremos el ritmo. Así que vamos a dar salida a los temas que van a poner una sonrisa de oreja a, oreja a todo el panorama. Arrancamos la recta final de la edición de la onda desde hoy con una artista muy querida por unos y muy criticada por otros. Pero sus resultados están ahí, ¿eh? Y si un tema vale, pues vale. Y este tema promete. Ella es Elena Gómez y el remix lo pone Stranger del Love You Like a Love Song. Este tema va a ir dedicado para el pesar de mi vida. p a r a la guapísima Natalia va para ti, l o v e Vamos a seguir en fiesta en la Onda d a n c En e Onda Campus, t u DJ Alberto Sánchez. Toda la electrónica en tu radio. Onda Dance. Momento ya de la despedida, llega el momento de decirnos hasta dentro de siete días, porque ya sabes que la semana que viene otra vez disfrutamos de la onda dance. e n v m o s escuchado a Jasper f o l k el alón, el remix de Soundy Wood. Así que por mi parte, nada más, recibo un saludo del que te ha acompañado y que ha estado aquí encantadísimo disfrutando contigo de todo el dance, Alberto Sánchez. Un saludo para la familia también de v u é l v a lo que nos estáis sintonizando a través de las 103.6 de la FM, a través de las t r www.uhu.es/uniradio. barra Ya sabes, como siempre te lo recuerdo y quiero que sepas que tienes e s t o p r o g r a m a y todos los anteriores en la sección de Onda Dance en la página web de Onda Campus Radio. Así que, por mi parte, desearte que tengas un buen fin de semana, que lo disfrutes mucho, que tengas ahí siempre muy bien presente la Onda Desk, que la vuelvas a disfrutar, que para eso está, y que disfrutes mucho también de la semana y nos volvemos a ver dentro de siete días, ¿vale? El viernes que viene, otra vez contigo, Onda Desk, otra vez contigo, Alberto Sánchez, para volver a disfrutar de la mejor música nacional e internacional, los temas actuales, los temas antiguos. Los Remember, que siempre nos gusta recordar. Así que nada, no me lo digo más. Te dejo con buena compañía y que disfrutes de la mejor música de la compañía de h Onda Campus Radio. Un saludo, adiós.